Hola, bona tarda, anem a començar, eh, bueno, primer de tot eh, benvinguts, I, res, eh, al principi avui i, bueno, havia de venir la casa de la Neda, com podeu veure pues, no puc venir per unes caures que la Pepa Domínguez us explicarà, I la Pepa Domínguez és l'arquitecte la, municipal de Marina Lera, i bueno, se trae a su charla sobre las viviendas de autoconstrucción de Marena Leda y si te alguna pregunta sobre, bueno, sobre las redes sociales del pueblo etcétera también. se le puede preguntar aunque bueno, bueno conoce de que va el tema, o sea que supongo que os podrá contestar eh, o sea que bueno, yo lo que cerráis los teléfonos móviles Y nada, si tenéis alguna pregunta la podéis interrumpir, me ha comentado que prefiere que, que la interrumpan a, a que os quedéis con ninguna duda. Normalmente al final hay turno de preguntas, pero en este caso, si tenéis alguna pregunta levantáis la, la mano y ahí la pregunta. Así que bueno, sin más preámbulos ya, les la palabra. Si hablo así me escucháis, ¿no? no. no? Bueno, pues hola bueno buenas tardes antes que nada quería explicar un poco porque juan manuel sánchez gordillo no aquí que supongo que hay quien esperaba y, y nada básicamente es porque se ha empezado una marcha por la dignidad y el empleo que ha salido de un pueblo cercano a sevilla que echaba unos 40 kilómetros y entonces pues bueno toda la gente del sindicato obrero del campo de andalucía se han ido a esta marcha han ido a pie a sevilla han estado dos días andando y se Sevilla sin fecha de vuelta o sea que han decidido que mientras que no consigan algunas cosa o alguna promesa o algún compromiso por parte del gobierno de, de la Junta de Andalucía no piensan regresar a los pueblos, entonces están allí, eso como digo sin fecha de vuelta y Juan Manuel pues entiende que tiene que estar con, con la gente de su pueblo y, y entonces no ha podido venir y bueno en su lugar me ha mandado a mí que yo Bueno, soy la arquitecta de Marinaleda, entonces tenía mi charla un poco más preparada, porque es la que he hecho algunas otras veces en otros sitios y en otras ciudades, sobre el tema de la vivienda de autoconstrucción. Pero bueno, si queréis, en principio intento enfocar un poco las luchas más importantes y los logros que se han conseguido allí en Marinaleda. Eso, datos ya muy precisos de lo, que es, de lo que es el funcionamiento de la cooperativa y tal no tengo, pero bueno, pues hace como dibujad un poco lo que ha supuesto todo eso en cuestión de empleo en el pueblo y tal y cómo se han organizado un poco por encima y si os parece nos centramos un poco más en las viviendas y bueno, y si no, pues preguntáis lo que os apetezca y lo que pueda os contestaré lo intentaré y lo que no, pues nada ¿no? <coughs> bueno, de todas formas vamos, esto quería apoyarme un poco aquí en el plan al principio, pasa acá un poco donde está Marinaleda porque, bueno, Marinaleda es un pueblo muy pequeño, que sea muy famoso tiene unos 2.800 habitantes ...y está como a 108 kilómetros de Sevilla... ...108 kilómetros de Málaga... ...80 kilómetros de Córdoba... ...es decir, están en una zona de Andalucía... ...bueno, pues que lo único que hay es olivo... ...y que la población está muy dispersa... ...esto en qué se traduce... ...pues en que mmm, no hace tantos años... ...vamos a que llegó la democracia... Mmm, ...en Marinalera, incluso después... ...en Marinalera es un sitio donde se ha vivido del campo... ...y además... ...se han mal vivido del campo... ...porque lo único que había era olivo en los alrededores... ...y la gente trabajaba de verdea... ...que lo que allí se hizo a recoger aceitunas... ...dos meses al año... ...pero es que sacaban a los niños y todos del colegio... ...durante esos dos meses... ...y los llevaban al verdeo... ...porque todas las familias tenían que vivir... ...prácticamente de lo que se ganaba en esos dos meses... ...es un pueblo donde además la gente es jornalera... ...y recalco lo de jornalera que no es lo mismo que campesino... ...es decir, la gente no es propietaria de tierra... ...sino que tenía que ir a trabajar... ...bueno, eso es bastante típico en Andalucía... ...no existen pequeños propietarios como a lo mejor han existido en Cataluña o en Aragón... ...sino que en general allí ha una nobleza, una oligarquía... ...que ha sido la propietaria de todas las tierras... ...y entonces la gente tenía que ir a trabajar... ...bueno, como jornalero, a sueldo, a la tierra de estos señores... ...y entonces allí básicamente lo único que había era olivo... ...y trabajo dos meses al año... ...entonces un poco mmm, cuando llegó la democracia y Juan Manuel Sánchez Cordillo... ...llegó a ser alcalde de Marina Lera y tal pues un poco como que el pueblo se reunió y decidieron que tenían dos necesidades muy básicas para poder sobrevivir, porque bueno, casi toda la gente en Marinaleda tiene familia aquí en Barcelona, o sea que emigraron muchísimo. Y entonces se dieron cuenta de que tenían que resolver por lo menos dos problemas grandes básicos, que uno era el tema de la vivienda y otro era el tema del trabajo. ¿no? Entonces lo que os puedo contar un poco sobre cómo han organizado el empleo, pues es que lindando con el término municipal de Marinaleda, está fija que no sé si os suena, es otro pueblo un poco más grande, y bueno, por aquí tampoco hay zona industrial ni nada, o sea que es que no hay donde trabajar, vamos. Y en fija el conde duque de Infantado, que es un noble andaluz, tenía una finca inmensa con miles de hectáreas. Y entonces la tenía sin cultivar y un día la gente de Marinaleda decidió que... ...que ellos iban a ocupar esa tierras y que la iban a poner en uso... ...entonces esa fue una de las primeras luchas que tuvieron allí... ...pues iban andando todos los días desde Marinaleda... ...hasta la finca esta que os digo que hay como unos 10 kilómetros... ...y estuvieron allí ocupando las tierras pues no sé, cómo mes y pico... ...hasta que empezaron las negociaciones con la Junta de Andalucía... ...ahora mismo no tienen la propiedad, no sé si algún día se la darán... ...la Junta lo que le ha dejado es un, como una especie de uso de las tierras... ...y desde entonces básicamente todo el pueblo vive de, de lo que se planta allí... ...lo que han intentado es organizar todos los cultivos de manera que la gente tenga trabajo prácticamente todo el año... ...es decir, diversificar y no solo plantar olivo sino que tienen alcachofa, pimientos, habita... ...para que más o menos toda la gente jornalera tenga trabajo por lo menos unos nueve meses al año... ...y ya con eso pueda sobrevivir... Eh, ...todo lo que es la finca... ...la finca se llama... ...la han puesto de nombre LUMOSO... ...y bueno, todo lo que es LUMOSO... ...está organizado en cooperativas... ...y el pueblo en la asamblea... ...pues cada vez que llega la campaña de la cachopa ...pues allí se reúne una asamblea... ...dice que llega la alcachofa... ...y necesitamos a tantas personas... ...y entonces allí en la asamblea... ...pues la gente se propone o no... O a lo mejor hace falta más gente... ...y bueno, ahí entre todos van viendo... ...van viendo cómo solucionar... ...los problemas que se les va viniendo... ...en la cooperativa, de hecho bueno el tema de la cooperativa consiguió el pleno empleo en el pueblo y, y de hecho hay que da trabajo a los pueblos de los alrededores, que al final la gente de otros pueblos son los que tienen que ir allí a trabajar. Un poco con el tema de incorporarnos al mercado laboral, eh, lo que se hizo fue crear una industria para eh, para conservar todas esas cosas que ellos cultivaban en el campo. Entonces... Eh, ...en Marinaleda, ahora mismo la única industria que existe es esa... ...es una conservera donde se envasan las navitas, las alcachofas, no sé qué... ...y ahí es donde en general trabajan más las mujeres... ...los hombres van más al campo y las mujeres van más a la envasadora... ...y la envasadora también funciona por cooperativa y... ...bueno, al final Marinaleda es un poco un pueblo que se ha hecho a sí mismo... ...porque ellos se reúnen casi toda la semana en la asamblea... ...en un salón enorme, más grande que ese, porque va casi todo el pueblo... Y entonces allí entre todos pues van decidiendo cómo vamos a trabajar, hace tanta tanta tanta personas para hacer este trabajo, tanta gente para el otro. Y la verdad es que por ahora funciona bastante bien y ha conseguido, bueno, como decíamos el otro día por allí que allí la crisis casi que nos ha notado, ¿no? Porque pasa que lo escuchamos todo bien en el telediario, pero allí el trabajo lo único que nos puede afectar alguna vez el año pasado, por ejemplo, con la sequía, no se pudo plantar el pimiento. Y eso sí que nos afecta un poco más, porque si no se planta pimiento, no hay trabajo para los hombre del campo ni trabajo para mujeres en la fábrica pero que lo de la crisis allí en ese sentido no no se ha notado mucho ¿no? y otro de los temas que fue de los temas prioritarios cuando ellos bueno, empezaron a autoorganizarse desde abajo de los problemas más graves que tenían allí en el pueblo era la necesidad de vivienda ¿no? como ya lo explica un poco era una zona muy pobre, muy deprimida y había una necesidad de vivienda bastante importante entonces ellos han ido a un sistema que no sé si lo habéis escuchado alguna vez porque han salido varios documentales en la tele y tal hablando como este tema está ahora tan de moda con el hecho del acceso a la vivienda y los precios y tal eh, que han, bueno, tienen un sistema que es bastante curioso y que genera bastante prestación ¿no? esto es un, vamos ver, un plan de Marina Leda un poco para que os hagáis una idea de cómo es pero quizá aquí que es un planito un poco esquemático vamos a ver un poco mejor ...no me puedo levantar porque entonces no es... Ah. Bueno, pues coger... ¡Ay! ¡No, que se me mejor! ¡Ah, qué pensé! <risa> ¿Te puedo levantar? Digo, ¿esto es ¿Sí? ¿No? sí Bueno, yo, sí, voy a Bueno, un poco por... Vamos, así, temáticamente, para que no hagáis una idea Marinaria está compuesto por dos núcleos urbanos que además separados como un kilómetro y eran como dos pueblos completamente independientes, no tenía ninguna relación, los dos pertenecen a municipio de Marinaleda pero eran dos núcleos urbanos, Marinaleda y Matas Redondo entonces a partir de, bueno cuando ellos ya se plantearon la necesidad de crear nuevas viviendas y de resolver ese problema aparte de la viviendas, todas las carencias que tenía el pueblo y por supuesto equipamiento no tenía ninguno Pues decidieron que la manera urbanística más lógica de, de, de crecer y de montar todas esas nuevas viviendas iba a ser entre los dos núcleos urbanos para intentar conectarlos y bueno que se formara un solo núcleo urbano. ¿no? Este es más o menos el aspecto que presenta hoy día Marina de la Vista de Darriba. ¿no? En todas estas zonas es donde se han creado todos los equipamientos del pueblo que bueno, está el parque las piscinas municipales, el polideportivo, el gimnasio también es municipal la guardería, instituto, ahí es donde se ha ido haciendo todo, un poco como para crear un, un polo, no sé un, un foco de atracción y que así necesariamente la gente de algún de modo muy preocupado ¿no? tuviera que relacionarse ¿no? y ahí es donde se han empezado a todas las viviendas de nueva construcción que son las que ahora voy a contar ¿no? aquí tenemos una esquema un para que entendamos un poco mejor cómo va el proceso hecho de la vivienda de La vivienda de autoconstrucción un programa que en principio sacó la Junta Andalucía que era una subvención a la que cualquier municipio se podía acoger, lo que pasa que es bastante costoso, exige bastante bastante interés y bastante seguimiento y dedicación por parte del Ayuntamiento y no ha funcionado en todos otro municipio, la verdad de hecho no ha funcionado y ha desaparecido el programa, ya solamente se lo conceden a Marinalera porque saben ya allí ha triunfado y que bueno, las últimas 350 casas del pueblo se han hecho bajo este sistema y no han podido decir que, que no, no lo daban, pero en el resto de los municipios ha desaparecido porque ha sido un fracaso entonces, en el programa de construcción de vivienda el gobierno regional en este caso la Junta de Andalucía eh, daba un préstamo para, supuestamente para cubrir la, los precios de los materiales que hasta ahora venían siendo unos 24.000 euros y ya para esa nueva promoción que vamos a empezar no nos han subido a 30.000 <coughs> eh, y el ayuntamiento de Marina Leta eh, tenía que encargarse de poner gratis totalmente el suelo donde se iban a realizar esas pimientas y bueno el proyecto, ayuda técnica bueno, los técnicos que estamos en normalismo, jefe de obra, etc. en ¿no? eso consiste a la subvención Entonces, de los beneficiarios, pues lo, los que eran agraciados con la vivienda de autoconstrucción, tenían que poner su trabajo y tenían que autoconstruirse su vivienda. Siempre eso, como hemos dicho, teniendo en cuenta que desde el ayuntamiento pues, se pone gente de obra, cuando llega la electricidad pues, se pone el electricista, lo hace un poco como de peón, ¿no? Que, porque entendemos que no son personas personal, no es, su, no es su trabajo y no son especialistas en construcción, ¿no? Bueno, aquí existe, desde hace un tiempo existe una doble... Puedes hacer dos cosas, puedes trabajar o en, caso de que, en, en la construcción de tu vivienda o en caso de que tú ya estés trabajando, tengas el trabajo de tu vida, que te encanta y que no lo quieres dejar, puedes pagar a, a un autoconstructor por ti o sea, a una persona, a un albañil, que hace tu trabajo durante esos 450 días más o menos, que es lo que dura la construcción de la vivienda, por ti Entonces, una vez que, que ya tienes tu casa lo único que te queda por devolver es el préstamo que la Junta de Andalucía te concedió para los materiales, porque el suelo te lo ha gratis y la ayuda técnica también. Y al final se traduce en unos 15 euros al mes, que es la cuota que ahora mismo del ayuntamiento ha fijado, libre de intereses, no es una hipoteca, no está establecida con el banco, es decir, que es una cuota que tú tienes que devolver al ayuntamiento, que es el encargado de devolverse en la subida a la Junta de Andalucía, pero no te ha hecho el ni ninguna de las cosas estas que os se inventan para para que su cuota cada día vaya aumentando sin parar, ¿no? un poco el esquema que espero que os quedado más o menos claro, ¿no? y bueno, este es un poco el resultado de, de la vivienda. ¿no? Eh, o sea, sería La tipología de vivienda que se ha seguido en la tipología tradicional en el pueblo, que son viviendas entre medianeras, de planta baja más una porque allí no hay más altura, y bueno, siguen sistemas constructivos sencillos y tradicionales de toda la vida como de carga, etcétera, etcétera, la cubierta de tejas, bueno, lo mismo que hay ahora mismo en el pueblo, ¿no? a la gente le gusta esa tipología de vivienda, es la que quiere y, y bueno, se ha respetado, ¿no? porque claro, eso, se me van olvidando cosas esto a su vez permite otras cosas y es que desde el momento en el que se decide que se va a hacer una promoción de vivienda se contrata al arquitecto que va a hacer el diseño de las viviendas y ya desde entonces es participativo, es decir la gente mmm, participa del propio proyecto el arquitecto viene, enseña sus propuestas y en la asamblea la gente ya va decidiendo si le gusta, si no le gusta si quiere mover un tabique o si quiere quitar otro en o... fin, sí, que tiene la ventaja que desde el principio es participativo y al final se hace la vivienda que la gente quiere ¿no? aquí teníamos un poco las ventajas de, del programa de autoconstrucción de vivienda en primer lugar formación ya que todas las personas que son autoconstructores de su vivienda una vez que termina han aprendido un oficio si luego se quiere dedicar a la vallillería pues, oye, ya que han estado un año y medio trabajando en eso pues pueden dedicarse a eso, ¿no? En segundo lugar, pues también origina empleo puesto que nosotros desde ayuntamiento pues eso tenemos que contratar un jefe de obra cuando llega la parte de la electricidad tenemos que contratar el electricistas tenemos que contratar contaneros entonces también es una fuente generadora de empleo en el municipio, ¿no? Lo del precio, que un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Que los beneficiarios se libran de las hipotecas y adquieren su pimienta a un precio muy asequible. <ríe> La personalización, que es también un poco lo que, está, lo que está explicando antes, ¿no? Que desde el primer momento en el que se va a analizar el proyecto, cuando todavía eso es un proyecto, ya se pueden ir modificando y diseñando como nos gustaría para nuestra casa. De todas formas, también los autoconstructores, obviamente, se reúnen una vez al mes y van tratando los temas, bueno, todos los posibles problemas que vayan surgiendo durante la obra y también si en un momento dado tienen que tomar la decisión de quitar algo que está sobre el papel del proyecto que una vez que tú ya la realidad ves que no va a funcionar o que no gusta, también se puede hacer. O sea que ellos mismos en su asambleas mensuales van viendo la trayectoria y bueno, cómo se va sucediendo el proyecto y, y si les gusta o no, o si tienen que introducir modificaciones, ¿no? ...la vivienda, como está acogida al régimen de protección especial... Eh, ...tiene como unos 90 metros cuadrados... ...entonces unos 60 en planta baja... ...y lo no que queda arriba, ¿no?... La parcela, ...la parcela que se ha... ...que hasta ahora es la que se ha dicho la más acertada... ...es la de 162 metros cuadrados... ...que es la que se le da a todo el mundo desde el Ayuntamiento... ...lo cual al tener en planta baja una ocupación de 60 metros cuadrados... ...te queda un patio de 100 metros cuadrados... ...lo que permite que también... ...a medida que las necesidades familiares... ...si van cambiando... ...porque tiene muchos hijos... ...porque tienes que traer a la abuela a vivir a tu casa... ...porque, porque está mayor... ...bueno, al tener un patio de 100 metros cuadrados... ...permite el crecimiento de la, de la vivienda... ...es decir, que al final tú dentro de unos años... ...decides que te hace falta un dormitorio más... ...oye, pues tienes 100 metros cuadrados... ...y lo puedes hacer perfectamente... ...es decir, que la no se puede ir avanzando a tus necesidades... ¿no? Lo de la tecnología tradicional, que también la habíamos visto antes. Bueno, luego, en cuanto a la sostenibilidad, bueno, todos los barrios que se hacen incluyen, ahora veremos fotitos que también he traído, incluyen pues grandes plazas y zonas verdes para, bueno, para los vecinos, para que puedan disfrutar y salir a la calle. ¿no? Otro aspecto muy positivo, y esto sí me interesa también recargarlo, porque me parece muy interesante, es que cuando será una cuando la más que son una nueva promoción de vivienda de autoconstrucción, pues claro, puedes beneficiarte de la vivienda y entonces eres autoconstructor. Entonces, al final te pira un año y medio trabajando con lo que van a hacer tus vecinos, todos los días codo con un codo. Estarígon ello con parte ilusiones porque vayas a tener una casa nueva. No sé, y eso al final hace que la convivencia entre los vecinos luego una vez que te vas allá a vivir pues no, no es lo mismo que cuando te vas aquí en una ciudad un o en que no conocen ni alguien vive en la puerta de enfrente, ¿no? Allí ya son, no sé, son, pues sí, amigos y, y eso genera como muy buen rollo en los barrios, ¿no? La, la autojección, que es también lo que he estado contando un poco de, de las asambleas horizontales las que van decidiendo si tienen que modificar el proyecto o no Bueno, aquí habrá traído unos planitos pero creo que esto es excesivamente eh, específico, que nos es sitio, pero como ya tenía montado el powerpoint nada, la vivienda en sí por dentro no tiene ninguna, de los, ninguna cosa excepcional son vivienda de 90 metros cuadrados y 90 metros cuadrados poca cosa excepcional puede hacer, la verdad pero bueno había traído esto aquí tenemos algunas fotos de, de los autoconstructores en su patio Haciendo. hay también mujeres autoconstructoras ¿eh? que es bastante interesante que las chicas también se apuntan al programa y ya está hay ah, una cosa también muy bonita que me gusta mucho es que mmm, cuando se va a hacer una nueva promoción de vivienda pues hay un sorteo y los beneficiarios no y son 20 y ahora quizás la obra pero nadie sabe cuál es su vivienda para que no se pueda producir el hecho de que uno trabaje con más y con más motivación en su casa quien la ha lado pues no le ponga la misma las misma ganas y entonces, pues... Entonces, tú sabes que eres beneficiario y está en la promoción de 20 viviendas, estás con 19 vecinos y vecinas más, pero todavía no sabes cuál es tu casa. Y hasta que no se acaba la obra, no se hace otra vez un reparto, un sorteo en una asamblea y entonces ya se decide quién se va a quedar con cada casa. Pero en principio nadie lo sabe para evitar esa tentación. Perdona, bueno, una cosa. El Ayuntamiento también pone pues, un maestro de obra... Sí. Sí, sí, y, y los especialistas, como te he dicho, cuando llega la electricidad, es que los autoconstructores nada más que pueden hacer de peón, en realidad, porque no son profesionales de ese trabajo, entonces, es sí, cuando hay que meter la electricidad, el ayuntamiento controla el electricista, y tú vas de peón con él, como autoconstructor, y te dirá oye, que otan el cable o lo que sea, pero el que sabes él, el... y siempre hay que ir contratando al electricista, al contanero, a... ¿sabes? ...estás allí de peor... ...al final supuestamente vos, oh, hombre... ...tienes que saber ya bastante más... ...después de un año y medio... ...pero al principio... ...ni idea... Pero, eh. ¿Tienes solo que el... Bueno, tienes que estar... ...empadronados en Marinarieda... ...mínimo tres años... ...creo recordar... Sí, pero entre que viven allí... ...tienes en qué, participar en eso... ...todo el que se apunte... ...en el sorteo dice tú... ...paste beneficiario... ...de una vivienda de autoconstrucción todo el que lleve más de tres años empadronado y se quiera apuntar. Pero claro que no se tienen en cuenta determinados... Eso me preguntaban el otro día también. Ten en cuenta que en es un pueblo de 2.800 habitantes en el, el control social es muy fuerte, es decir, tú sabes quién es del al lado, porque me decían, ¿y si se presenta alguien que es súper rico? Yo creo que todavía no había que poner un corte económico porque... ...como el control social existe y se conocen... ...por ahora no es necesario... ...porque saben que no hay nadie que no... ...pueda cumplir los requisitos, ¿sabes? ¿Me entiendo lo que te quiero decir? Sí, no sí a lo mejor mañana el pueblo creciera... ...y si que se viera que hay gente... ...una población con un poder adquisitivo muy alto... ...pues a lo mejor ya tendríamos... ...que adaptarnos a esta nueva situación... ...y entonces introducir... ...nuevos valeros de corte... a ver quién se puede presentar o no... ...ahora mismo, Marinalera es que es un pueblo evidentemente... ...jornadero y el noventa ciento se dedica al campo, entonces... Mmm. Dejando aparte el aspecto económico, por ejemplo, ¿se eh, priorizan a las familias que tengan hijos, hijos y personas que tengan hijos, por ejemplo? A ver, yo creo que en principio, en, en principio se hace un consorteo, sí que es verdad que hasta ahora, en, la, en todas las promociones, el Ayuntamiento se ha guardado alguna casa para él, ...han puesto el Ayuntamiento de ...y se ha quedado una casa para el Ayuntamiento... ...y la, luego la ha utilizado cuando han llegado necesidades... ...de ese tipo de lo que tú a lo mejor estás hablando... ...cuando ha una necesidad imperiosa... ...del tipo que sea... ...pues eh, las casas que tenía el Ayuntamiento... ...pues al final han sido para personas que de repente... ...lo han necesitado muy mucho... ...y eso bueno pues igualmente... no ...en la Asamblea se ve... ...oye es que es fulanito de verdad, ¿sabes? ...ha tenido dos niños o lo, que, o lo que sea... ...y que realmente necesito una casa... ...bueno pues esta que tiene el Ayuntamiento... La dejamos, ahora mismo de hecho que se ha quedado sin ninguna vamos, un poco para atender a necesidades prioritarias que han ido surgiendo los 450 días que dedica trabajo no cobran por salario no, no que entonces de dónde sacamos el dinero del salario no, ya, ya. Entonces, no es la, la curiosidad es como son gente de humilde y que lógicamente normalmente no estarían trabajando en la fiscalista uh -huh. claro, supongo se habían organizado algún modo de que como hombre Hay varias opciones En principio porque tú Antes de independizarte Una vez que tú, yo que sé, que vas viendo Que al menos no te quieres casar o te quieres ya vivir con tu novia Antes de, cuando todavía vives con tus padres Que eres consciente que te pueden poner un plato de comida todavía en la mesa Pues decides invertir un año y medio En, en ser autoconstructor Y hacerte tu vivienda Luego, por ejemplo, la chica que habéis dicho ahí trabaja los fines de semana en un salón de boda De hecho, de camarera, de catering, no más menos con eso sus hites y entre semana, es que ¿de dónde se acabó el dinero? porque sí, me ha pagado un salario, o sea, si es que luego la casa te va a salir por 15 euros al mes y el ayuntamiento ya ha tenido que poner el precio del suelo, porque lo ha pagado él más los profesionales, de obra etcétera, etcétera, todo lo que haciendo falta ya no hay dinero más mandado ¿Puedo explicar cómo queda públicamente el, si quedan en sus gustos, en angeles, en propiedad el... ¿Y la propiedad del suelo continúa en el ayuntamiento? es un tema peleagudo que de hecho no está resuelto. Según el... Segun, la, vamos a ver, como esto era una subvención de la Junta de Andalucía que, que la sacó ella, pues al tu pedirla tenías que acogerte a todos los puntos que ella decretaba que tenía que tener lo de la vivienda de la autoconstrucción. Entonces la Junta de Andalucía imponía que estas viviendas fueran mi propiedad. ¿Vale? Sí entonces ¿qué es lo que ha pasado? que desde el ayuntamiento al decidir que la cuota sea tan baja todavía nadie termina de pagar su casa porque ante cargos puede ser a, mejor a 15 euros al mes los 24.000 euros tú tal vez pagas los 90 años o 80 no sé algo así sale la cuenta yo creo que el ayuntamiento un poco lo ha hecho para tener tiempo para ver cómo resuelve ese problema porque claro ya se nos da el caso de que hay un tipo que para sus 15 euros al mes no vive ahí y lo alquila por 250 y te pierde la sangre a ver pues eh ya que la suerte de ser beneficiario de esto, no que no pueden utilizarlo para el celular entonces la ¿Sí? la no, vamos a ver es que por no, eso digo no, claro es que por eso te digo que no está resuelto porque nadie ha terminado de pagar su vivienda y yo creo que de hecho eso se ha hecho así precisamente para dar tiempo a pensar cómo lo hacemos porque es que la Junta exige que sean en propiedad o sea, la Junta exigía que los beneficiarios de este programa ...al final las viviendas fueran propiedad... ...y claro, es lo que queremos evitar... ...porque luego toda esta casa... ...que la puedes vender también a 25 millones de pesetas... ...la puedes vender, en teoría... ...sin propiedad... lo ...por ahora, el nuevo la nueva promoción... ...que queremos empezar este verano... Como, ...como he comentado antes... ...como la subvención hecha ya no existe... ...sino que se la dan a Marinalera de manera excepcional... ...porque ahí ha funcionado muy bien... Eh, al ser una subvención excepcional la Junta nos ha dicho que podemos poner nosotros las condiciones que queramos para la nueva vivienda entonces ahí sí se van a poner en alquiler en un alquiler perpetuo incluso que se pueda heredar, es decir que si tu hijo quiere seguir viviendo en esa casa se pueda quedar pero que tenga que estar en uso que no pueda estar vacía que en el momento que se quede vacía esa esa vivienda pase a otra persona hay una cosa ¿Sí? en realidad me parece algo excepcional pero como excepción igual en Estados Unidos es un ignorante en este lugar o sea, en Estados Unidos me parece que hay que porque cada población se organiza pueda un colectivo o sea, no poner un ejemplo a nivel mundial también existe una especie también como manera de autogestión tal, está también en Chile se ve que hay un pueblo que mencionan que también la, el agua la forma más racional también tenemos el caso también en, en Brasil son hechos aislados que parece como cuando tienes un perrito bonito para decir que tienes ese perrito? lo digo porque me choca porque muchas cosas no se sabe por desinformación por ignorancia pero no es porque la gente no sea esté mejor o peor preparada lo peor es la desinformación y me choca mucho que tú digas que Marilaneda es el único el único que, eh, se, ha, se ha dado ese éxito porque esto sería una revolución igual que allí en Madrid aquel hombre que dio a, a precio de coste que era un antiguo comunista que incluso intentaron criminalizar ¿te acuerdas de los pisos esos? ¿te acuerdas de los pisos esos? ¿no era de la, dejó dejó la no, claro. que no dejamos que acabe? ¿pero sí. sí. es que no dejamos que acabe? No, por qué levantamos acá? De, yo decía, de, de... no, no, es que estaba junto. No, vaina. Bueno. Bueno, no, no. no, no, no, no. es que está en el parlamento, parlamento. No. ¿Tiene te te pregunta concreta o? No, no, alguien que es de oposición. Es que pedimos palabra ahí al mundo, verdad. Él dicho que podía con el conjunto del colectivo, no, pues no es de Sí, bueno, no alguna pregunta concreta o? No, no, les... no, pero... no, si sí. no si puede... continuar. Disculpa, es que como habéis dicho que se está interveniendo continuamente, ya, ya. Pues, por el capinado. ¿Qué ha pasado para que el conjunto de Andalucía, que más de 8 millones, la gente no haya hecho esto? Esto es lo que me choca. Bueno, pues, vale. No, pues, no, vale. Pues, vale, vale, vale. No pues, sé, eh, yo voy a dar aquí mi opinión personal, obviamente, lo desconozco, no he hablado el conjunto de Andalucía, pero supongo que es que Marinalera es un pueblo pues que, que como lo han construido ellos desde abajo la gente se lo ha creído que es posible es que no es lo mismo, no es lo mismo que a ti te digan desde una institución o desde un gobierno o lo que sea vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro a que seas tú el que reclame tus derechos y un día ganes la batalla es que eso a ellos le ha dado mucha fuerza, es lo mismo que lo de LUMOSO, que la cooperativa porque es una gente tan combativa y tal porque es una gente que ha combatido y han conseguido resultados y éxitos entonces eso te anima a seguir luchando y ha una gente con mucho arrobo y con mucha voluntad y que en el momento que han detectado que tenían alguna carencia en algo pues han dicho, han luchado por esto y bueno y yo es que creo que no hay ninguna diferencia entre este pueblo a otro pueblo a dos kilómetros de Marinarera que tiene aproximadamente la misma población y que las condiciones económicas pues, son las mismas y sin embargo ahí no ha funcionado Y yo creo que lo único que lo diferencia es el arrojo y la voluntad y la ganada de la gente por, por conseguir sus objetivos, vamos, es que no hay otra historia creo. ¿Influyen los dirigentes muchísimo? Seguro que sí. No, no, no. Estoy, estoy segura de que sí, pero el, el dirigente del que tú estás hablando, que el alcalde supongo, ¿no? No sé, no lo que hacer. No, no, los dirigentes influyen yo estoy segura, pero es poco lo que estaba hablando antes con las personas con las que he comido Juan Manuel Sánchez Gordillo el alcalde de, una, de un pueblo de 2.800 habitantes y sin embargo es conocido en un montón de sitios Juan Manuel Sánchez Gordillo no es famoso por el mismo, es famoso porque por el pueblo y por lo que ha hecho su pueblo que él es la cabeza que al final siempre sale a reducir pero él no sería nadie si el pueblo de Marinaleda no, no hubiera conseguido todas estas cosas él solo no hubiera conseguido nada es que estamos hablando por un pueblo de habitantes que es muy pequeño, vamos, es que no, es que nada. Pero, ¿cuál fue la semilla? ¿Fue, fue una idea del alcalde o la gente que se... Bueno, yo creo que fueron entre todos un poco hablando eso, de las necesidades que tenían. Es verdad que Juan Manuel era una persona con mucho arrojo y con... Bueno, ahora ahí está, en Sevilla, durmiendo en la calle, pidiendo trabajo para los pueblos y no sé qué, ¿no? Es una persona que siempre se ha lanzado muy rápido a todo que sea, ¿no? pero ahí no sé qué condiciones se han, se han dado que la gente mmm, también o sea que lo han dicho todo claro tenemos este problema que tenemos que ir Sevilla allí como con el humozo ¿no? y ocupar el humozo 40 días allí sin comida, sin bebida y sin agua andando, vamos, dos para adelante o sea que por eso digo que la fuerza en realidad está en el pueblo que él solo sería el dirigente, bueno, un alcalde más no de los humiles que hay el chico Marca de Sí, sí. Sí, de, de, cuando el truco va pasando la gente vamos haciendo mayor y llega un día que no está a lo menos que este señor, hay relevo de, hay relevo ideológico hay relevo a la ciudad porque claro, sería una pena que todo termine sí, no, pero... hombre, obviamente allí hay más gente en el ayuntamiento mmm, trabajando a nivel político y tal pero no, no sabría decirte que es lo que va a pasar no puedo asegurarte nada más ¿no? hombre, la gente sigue participando en la entidad de hecho, en la marcha en la que están por la que Juan Manuel no está aquí como bien he dicho, en Marinalera la crisis casi no se ha notado y el pueblo que más gente ha llevado a la marcha es Marinalera y es gente que todo el mundo tiene su trabajo y su casa y allí están más que de cualquiera de los otros pueblos que hayan podido ir a la marcha que han ido mucho pero como marinadero, a ninguno, ¿no? ninguno. Quería preguntarle tu nombre, porque no lo has dicho. Ah, lo había dicho sí. a él, ¿no? Sí, era Pepa, Pepa ah, Domínguez. Pepa Domínguez. Ah. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta o...? Continuamos, continuamos. No sé, vamos, bueno, no sé, quería seguir por... ¿Eh? Continuamos. Sí, sigue, sigue. No sé ahora mismo muy bien por dónde iba Bueno, voy a seguir pasando las foto un poco Por enseñaros Bueno, esta barriada La de antes se llama Pepe Gallo Que era un chico de marinalera Que también participó muy activamente en las luchas Al principio y murió joven Entonces por eso le pusieron ese nombre Esta es de las primeras que se hizo La barriada Domingo Rojo Porque allí hay Domingo Rojo En trabajo colectivo los domingos no todos, pero de vez en cuando quedan los domingo y deciden arreglar a un barrio que está que se que tiene la jacera mucho peat o que tiene los jardines en mal estado entonces quedan el domingo, realizan una paella y por la mañana trabajan un poquito y luego se comen la paella todos ahí juntos, muy un contento Ay, ¿me ibas a ir a alguien? no, ah. bueno, esta es otra barriada, la barriada de La Paz y... Bueno, tengo es una cosa importante de la tipología de la vivienda que tiene que tener, y es que la claro, ayuntamiento le cuesta mucha pasta al suelo, porque además, las viviendas nunca pueden estar dos alas por atrás a otra vivienda. Siempre tiene que dar a una calle, porque la, al, como la mayoría de la población es, se dedica a la labores del campo, pues hay mucha gente que tiene un tractor o tiene un todo terreno, ves un coche de esto para entrar en el campo, o lo que sea, entonces todo el mundo necesita que el patio de la carretera para poder meter por detrás su tractor. Claro, lo cual conlleva que haya que usar aún más suelo para vivienda de construcción pero bueno, se consigue, ¿no? Suelo que ¿Cómo? ¿Perdón? El suelo, como el, que el suelo pertenece a propietarios privados y el ayuntamiento lo que va haciendo es poco a poco comprarlo con mucha previsión a largo plazo es decir, ahora mismo puede que tenga suelo comprado para las viviendas que vamos a necesitar dentro de 15 años vamos a ver, esto He ya un poco más de... Yo creo que ahí está el truco del urbanismo de la especulación inmóvil y eh, La construcción al final vale lo mismo en un sitio que en otro, más o menos si estamos hablando de material estándarés, ladrillo, no sé qué, mm, lo que encarece o abarata una obra al final es el precio del suelo, que es donde de, mm, donde se carga toda la especulación urbanística. Claro, ahí está el truco, si tú el suelo lo decretas urbanizable, el propietario no te lo va a querer vender como si el suelo fuera rústico si tú compras el suelo 20 años antes de que eso vaya a pasar a ser urbanizable lo compras como rústico, lo pagas a 3 euros al metro cuadrado y el día de mañana, que es la única manera que tiene un ayuntamiento de poder asumir esos costes yo creo que es que cuando un suelo, esa ya, yo aquí voy a dar mi opinión personal ¿eh? el suelo que pasara, a ser, que pasara de ser no urbanizable, urbanizable ...tendría que pasar a propiedad municipal... ...o que el precio máximo del suelo... ...que se tuviera que pagar por ese suelo... fuera el precio del rústico ...y no otro, porque es que entonces... ...es que cuando un nuevo suelo se decreta urbanizable... ...no es ya solo que suba el precio de ese suelo... ...sino de interina con ese... ...porque ya la gente está pensando que a la próxima vez... ...le va a tocar al suyo que está al lado... ...y entonces esto se convierte en una locura... ¿no? ...entonces lo que se va haciendo es comprar el suelo con bastante alteración como luego de todas formas no hay aprovechamiento lucrativo por parte del ayuntamiento los propietarios tampoco nos pueden demandar de decir, ustedes habéis sacado un beneficio que yo podría haber sacado que me lo comprasteis como rústico, ahora es urbanizable y yo no he sacado ese beneficio que has sacado tú como el ayuntamiento tampoco tiene ese beneficio mmm, no pueden reclamarlo al revés, al ayuntamiento le cuesta el dinero, vamos o sea, aparte con el suelo como ya hemos visto tiene que poner bastante más cosas, ¿no? y bueno, está un poco también por ver las citas y tal que se generan en los barrios que suelen ser bastante amplias y bueno, están vacías porque es que yo las fotos las tiré por la mañana y están los niños de polémico, pero bueno, por la tarde hay hay niños jugando y en fin, eh, suele tener un espacio libre bastante amplio, vamos. ¿no? Esta es la última promoción de vivienda que estamos haciendo, que es la que está ya a punto de acabarse, Y bueno, eso trae un poco también por, por la anécdota, ¿no? Salió en el new york Times no sé si os enteraste, porque a raíz de ahí además vinieron, yo qué no sé, la, la italiana, la alemana, vinieron radios de todas coreana vino todo el mundo marinarera y a ver por qué marinarera había, había salido en el Video Time, ¿no? Y la noticia fue lo que explicaba un poco, un poco más exómodamente lo que yo he contado, ¿no? Las fotos que estamos viendo en las fincas que he dicho que ocupan, ¿no? y donde ahora trabaja todo el pueblo, en un oso, Y bueno, la noticia venía un poco a explicar el trabajo y bueno, lo de la vivienda, como se dice aquí, que es el alcalde, donde no lo sepa. Y no sé, ahora mismo se, se me ocurre que más. Sí, pues es tu social, que es un turista colectivo claramente mejor, que, que ah, en otros ámbitos, que puede ser el escolar o... se los han reflejado también eh, en otros ámbitos de, de la sociedad como en escolar menor, en Marinalera ¿no si ha sido algún escudido? Yo creo que no que ¿Sí? ellos se han centrado bastante en lo que es el empleo y la vivienda ¿Sí? Sí. Pero no. si igual las, las próximas no sé, si claro, que la segunda y próxima generación los que no los han con los sectores, fueran pues, consciente de lo que han conseguido Yo creo que ahí está el tema clave de, de Marinaleda actualmente, pero aquí vuelvo a hablar, yo creo que personal, mm, no en Marinaleda, en, en todos sitios, ¿no? la clave está hoy en, en qué pasa con la gente joven, ¿no? que, y en Marinaleda pasa un poco lo mismo, los hijos de los autoconstructores han nacido ya con un nivel de vida que no tiene nada que ver con el que tenían sus padres, vive en una casa digna, con su, bueno, su sueldo, han vivido bien y... Quizás no valoran o no aprecian lo que a padres les ha conseguir, todo eso, ¿no? Pero bueno, ese es el gran tema, yo creo, no solo de marinaleras, sino en otros sitios, ¿no? Porque parece como que estamos dormidos en general, en, en todas partes, vamos, y no apreciamos ciertas cosas. ¿Hay algún techo de compras para que ha pensado en su nación de población? Ahora mismo no, porque es que marinalera es pequeñito y el crecimiento que tiene, el crecimiento natural del pueblo, entonces por ahora no ha hecho falta plantearse nada, verá, que no tiene un crecimiento excesivo ni nada, lo, lo bueno que se ha podido conseguir hasta ahora es que la gente no se vaya, que eso ya es mucho porque los últimos, lo, vamos durante todos estos años que estamos hablando de los años 80, vale, no, de la locación de la pérdida de población año tras año ahora se consiguió que la gente no se vaya y que la gente joven se quede allí a vivir pero por ahora con 2.800 habitantes no es tan problemático como un padre ni que plantea todavía un techo máximo no, no te creas, no muy grande, pero bueno, es que no es muy grande el término municipal, pero es un chico el pueblo, que todavía tiene bastante término, vamos, que le sobra muchísimo. ¿En ayuntamiento eh, hay consejales de otros partidos? Sí, hay tres o cuatro del PSOE. Hay una pregunta aquí. ¿Y si se digamos, a cosas de la el pueblo Sí, es extraño, en general os acceden casi siempre en el pleno. van a los plenos, que también hay muchos que no van, o se acceden. Una pregunta, ¿y? Ahí también hay una chica. Bueno, primero... Has dicho que los usos que hace la gente de la vivienda imponen ese tipo de construcción casi familiar ¿no? Pero por otro lado, considerando que se ha llegado a la conclusión de que la urbanización, el urbanismo extensivo, horizontal, es insostenible. ¿No habría manera de compaginar una sostenibilidad en la vivienda con el hecho de que haya estos usos agrícolas? ¿Y por ejemplo, tener más cosas en común, como garajes, que no que cada propietario ponga su tractor en hay, su casa? Hay una zona de garajes colectivos también, pero bueno, yo creo que eso de lo que tú estás hablando de la sostenibilidad es que no se puede comparar determinados sitios con otros, es que... Mmm, verá, a ver si explico, me, me explico mm, es que en marinalera yo creo que no es insostenible teniendo en cuenta los parámetros de los que hablamos la población, o sea, a lo mejor esos son factores que hay que tener en cuenta en otras zonas pero es que esto es una parte que está casi despoblada en Andalucía que y para el crecimiento de población que tiene que es casi nulo, que te digo lo, lo, por ahora lo que se ha conseguido es que la gente por lo menos no se vaya mm, es que se han hecho 300 viviendas en 30 años mm o tres, 350 creo que son las no llega a 350 en 30 años desde que tenemos ayuntamiento democrático entonces ahí ese problema no es tan acuciante yo que seiba me te mano ahí en eso me podíamos meter mano antes en miles de sitios hombre a Juan Manuel, llaman todos los días de estos lados, ¿no? Te lo digo de Andalucía, ¿el pueblo de esa manera que No, no, no de Andalucía, te digo, de, de cualquier sitio, llaman todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. os no. consta que hay otros pueblos que han... que han... que No, Es que ten en cuenta que el, el ayuntamiento, por ejemplo, tiene que poner el precio del suelo. Si los ayuntamientos hasta ahora han utilizado el urbanismo para financiarse, ¿cómo van a dar suelo gratis? es que estamos hablando de una cosa impensable para la mayoría de los municipios que es el suelo gratis y es que ellos se han financiado de la especulación urbanística, de las licencias de obra y de urbanizar terreno es que entonces perderían todo o sea, lo que ha pasado en los otros municipios mucho al revés ¿no? No, no va a ser para lado. Sí, perdón, Marina Oliva, ¿cómo se sostiene el ayuntamiento? Bolas, es, esa, es la... <risas> esa es la gran pregunta, pero yo creo que hay que hacerla de otra manera. No es cómo se financia, sino es cómo se gasta el dinero. Ah, pues, que ¿De saca el dinero, pues? Vamos a ver, el dinero, los, todos los ayuntamientos reciben dinero de lo que la son los impuestos, y bueno, luego, no sé aquí si funciona de otra manera la el gobierno regional a la diputación allí la diputación de Sevilla dice que es el ayuntamiento de los ayuntamientos se define así, entonces se queda con un montón de pasta todos los años y luego la va repartiendo por los pueblos pues nosotros tenemos el dinero de los impuestos y el dinero que nos toca por población por la diputación de Sevilla la cuestión es cómo se gasta, no, no de que se financia en por ejemplo, ningún político cobra, no se Pontejar, ningún urbanismo, el área el urbanismo de Marinarera soy yo punto no hay aparejador, no hay administrativo no hay... ya está entonces también depende de cómo tú mm, decidas invertir tus recursos, ¿no? que al final yo creo que pues usted decía que creo que la pregunta hay que invertirla, no es cómo se financia todos los ayuntamientos reciben algo de dinero ahora si tú te dedicas a ponerte sueldo que no vea a contratar a tu primo y al otro y en fin a gastar dinero, pues no sé porque no sé cómo lo gastan, pues es ya sin un duro, rápidamente, ¿qué tal? Hola, mira, nosotros venimos de V Vivienda y el, el domingo hemos preparado otra sentada porque vamos a hacer nuevas actividades y no hemos venido para, para hacer pública porque la gente que está aquí ya lo sabe es eh, nosotros hemos, estamos intentando al paso de ser un movimiento de denuncia a ser un movimiento uh, que, de acción de acción, digamos, de iniciativa popular ¿No? la verdad es que el tema de la vivienda es un tema muy complejo para, para, para realizar prácticas de autogestión, el suelo aquí en la gran ciudad es que no vas a tener ni loco, la capacidad de movilizar y gestionar recursos para construir viviendas o para movilizar viviendas que están vacías, da igual, es casi imposible entonces nosotros nos planteamos este domingo como un punto de inicio para intentar buscar vías en ese sentido, pero te puedes imaginar que no es un pueblo de 2.800 personas, y esto está colapsadísimo, que la presión del turismo es brutal y, que, y que, no, que no tenemos ninguna capacidad de, de tirar adelante iniciativas. ¿Me puedes dar alguna idea? Alguna idea? <risa> <risa> Yo creo que es un milagro, vamos, si te doy la solución, no estoy aquí. Gracias. Una, planteale contratos de masubería urbana a todos los propietarios que conozcas que tengan casas vacías. Y aunque no los conozcas, te presentas con una carta y les indicas lo que es la masubería urbana. Eso, eso es una, esa, esa es una de las, de, las, de las cosas que queremos plantear. Pues, que hablan de la popular de viviendas que se base en, en masubería, en, en, en pisos de en pisos de, de, de, de, de pequeños o grandes propietarios que en de querer alquilarla, la quieran ceder a una vez popular. Estas son cosas que sabemos que podemos hacer, pero la capacidad de movilizar todo eso... Hay que pensar. El domingo nosotros no vamos a venir. La cooperativa integral que estamos tomando no iremos a la sentada porque nos reunimos en Rubí. Bueno, pues adelante. <risa> pero estaremos en contacto. Pero darnos noticias. Claro. Pero el problema es ese. El, el problema es muy grande. No, es normal, la pero que la la que, que, que, que, que, que entra a La situación obrera. obrera. Porque hay obreros que a base de muchos sacrificio da cuenta de verlo, quieren entrar cuatro viviendas y actualmente la carga a tasa tampoco cabe. Aquí más por el no, sí. pero la compañera contó ¿sí? el documento un jardín. Acontro el futuro de su pueblo de que ya hay investidos que paga 15 € por media kilo en cuenta por lo Bueno, sí, sí. sí pero yo lo que te estoy diciendo es que eso lo vamos denunciar, pero ¿No? aparte de denunciar, tengo que poder hacer algo más para tener la vivienda, para tener un hogar. Ocuparla, ocuparse Pero kita, qué diana. Aquí que como pasa gente que hay que lo de Aquí cambia la mentalidad de es personal. Pero pero tendría que España, además además de eso está la acercación porque es decir, que hay casas hay sitios que están con camas colores en pastores bueno ¿alguien no tiene alguna...? que es que ¿no? No, que no tengo la solución bueno, sí no tengo no, la solución bueno, muchas gracias aquí ya... bueno, bueno, tigas, vale, tigas tiga. No, tengo muchos datos de eso, vamos, yo sé que hay una serie de personas del pueblo que recogen la basura y la llevan al vertedero, pero no sé más. ¿No estáis viendo un incremento a la población, gente que cae fuera? Sí. Con tanta... con no, llamo a mucha gente, cada vez que sale en la tele Juan Manuel con un documental de esto explicándolo la de la vivienda al día siguiente, y a, a los dos días siguientes llaman muy bien gente al ayuntamiento de, me voy para ir a vivir, soy de Teruel, pero si me voy me dais una casa. Es que, como eso no es así, como tienes que llevar una serie de años empadronado y tal, al final no es tan sencillo que... Y además, como como antes, como estamos hablando de una zona donde o trabaja en el campo o... ...o no trabaja... ...pues tampoco a lo mejor a todo el mundo le apetece irse para allá... ...si quiere trabajar otra cosa, no... ¿Porque viviendas de alquiler? Eh, ¿Tú puedes ir allí a alquilar una vivienda o...? Sí, pero es complicado, no hay mucha... ...es que en Margarida las casas no están vacías... ya bien... ...porque si, si una persona de aquí dice... ...mira, por pues mañana me aquí. quiero ir a vivir a de Margarida... Mm, ...si llega al pueblo, donde sí, no hay... Mm, ...hombre, hay tres o cuatro casas que se alquilan... Sí. ...pero poco más, ¿eh?... O sea, algún profesor que le toca ese año a Marina Areda, la trabajadora social, estaba habla alquiler, pero no hay muchas más, es que, no, es que no hay vivienda vacía, ¿no? Y en estas eh, promociones que vais haciendo, ¿hay mucha lista de espera? ¿Hay mucha gente por encima de la oferta de, de, de las viviendas? Mm, hombre, cuando decimos que se va a abrir el plan de que se apunte a la gente, se apunta muchísima gente, pero bueno, un poco por hacer previsión, se apunta la gente con 17 años, se apunta un novio y una novia, que sabemos que son novio y novia, y se apunta por separado, o sea que como allí todavía nos conocemos, o al final cuando sacamos los números reales no es tanta gente, pero cuando tú, como te puedes apuntarse gratis, pues yo con 17 años voy, me apunto y ya si tengo suerte. Pero no, no hace demasiada falta, o sea, no hay una necesidad de vivienda tremenda. Uh. Ningún constructor que no seáis vosotros construye aquí seguro, ¿no? ¿no? vamos a ver, en el pueblo existen tres constructoras chiquititas, familiares, que son las que se dedican a reparar las casas de la gente, a me las quiero ampliar, o hacer una habitación más, o cambiarme la cubierta, y viven. Pero lo, una constructora grande... No, que haga... Una, promotor, no, una promotora que haga vivienda, no, no, no ha aparecido allí, que desde que yo estoy vendré lo bueno, no ¿Qué va ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ofertar? Si tú haces allí vivienda la quieres vender al precio que está ahora mismo en el mercado y la te han dado a 15 euros, quien te Es que ni se soman. No es una cuestión de que vengan a preguntar, es que ni se asoman. Yo preguntar, me llevaba tarde no sé si lo has contado. El sistema de vida, o sea, ¿de qué vivís? ¿Está el campo? Sí. Y que habíais ocupado una finca Sí, ¿qué porcentaje de las personas que viven en Marina Leda mmm, trabajan en la finca y en la empresa de conservas que es que había a, a raíz de, de, del, del, campo, del campo? No te puedo decir el número exacto, pero yo me puedo calcular que el 80%, ¿eh? Casi todo el mundo. De la ciudad actual. Sí. O ahí, o de la nave donde se hacen las conservas. Casi toda la población, ¿no? Yo creo que el mundo ha si aparte de pensar en la vivienda, que realmente es una cosa importante para, para las personas, tenéis algún otro programa de tipo social o de tipo de integración o de tipo um, cultural distinto? ¿Algún proyecto rompedor como podría ser Rueda la Vivienda? Si tenéis algún otro proyecto más de Hombre, a mí Rompedor me parece, por ejemplo, de todos los equipamientos que hay, que hay muchísimo y para la población que tiene marinadera de Edad, es una exageración, los que son todos esos equipamientos por ejemplo, allí hasta el gimnasio municipal y vale 3 euros al mes la piscina municipal, el bono del verano vale 3 euros la guardería vale 12 euros al mes y le dan de comer a los niños mm, más que... verá, equipamiento, tiene los equipamientos normales la casa de la cultura, la piscina, las fichas de tenis la... De. más es cómo se gestiona y cuánto vale y los impuestos ¿no? para pa que todo el mundo pueda usar al final todas esas cosas y todo el mundo pueda dejar niños la guardería y no te cobrir yo no sé cuánto vale, eso si ya vale 300 euros al mes ¿Campo de golf lo tenéis? Campo de golf. Ah, no, no, eso además es súper ecológico demandar un pila que no hay agua, por dios el piso tenis, digo, a ver si tiene campo de golf pero no y el campo de fútbol es de este piso ah. es difícil vale. pero decía, que para que hiciera así también estas otras cosas que quizás para vosotros son muy normales pero para nosotros pues, no, no, ahí hay una red de equipamiento de un celular, celular hay a un precio calidad, de ¿no? risa, todos los precios son de risa y todas las actividades culturales por supuesto son gratis a lo sumo alguna vez un concierto muy importante no se puede cobrar 5 euros pero porque el dinero va para el Chino, o va para el pueblo saharaui, pero si no todo es gratis no, no. no un chajón, un chajón es que ya, ya he parado la manada Ah, ¿sí? Bueno, por si queréis venir, lo de, la, lo de, lo de los chars en realidad lo voy a explicar, pero no es que no terminado ahora, pero no sé que no podéis ir allí, lo que pasa es que ella me preguntó antes, nada más un, un monstruo municipal, pero le queda un poquito todavía. Que, no por si queréis venir, la mejor época, allí en Semana Santa es Semana Cultural. Entonces, un, toda una semana que lo que hay es conciertos, actividades, web, presentaciones de libros, eh, charlas, exposiciones, etc., etc., Y bueno, prefiero un poco porque quizás sea la época más bonita para que con Jaime Marina le la en verano hace muchísimo calor insoportable como en Sevilla, nos se puede estar y esa es una época que hace muy buen tiempo y hay muchas actividades y es una época muy bonita. Perdona. Sí, vamos a ver para centrarnos un poco. Hay una ideología dentro del pueblo, ¿listo qué? Por ejemplo, en Euskadi hay todo el tema de las cooperativas y yo he trabajado en Euskadi y cada día de cada semana hay una reunión de todos los trabajadores y hay una serie de personas que tratan el tema del cooperativismo. Esto es una ideología. no hay traducción pero es una ideología. En nuestra ciudad hay una, digamos una instrucción no es la palabra correcta, pero es la que se me ocurre y creo que es. Sí. Es decir, la gente recibe una un un contrato de uh, uh, responsabilidad hacia esta riqueza que tenéis, que es la unidad del pueblo. Hacéis tenéis para uh, os ayudaréis. Es lo que aquí en una ciudad como esta donde hay más ignorancia que que conocimiento ¿no? pues esto no lo podemos entender pero sí que estas relaciones humanas del día a día del conocerse del saber el problema que tiene aquel el problema que tiene el otro esto tiene que ser siempre alimentado con un sistema de ideología no diré cuál es igual es un pensamiento de ética que es la gran crisis que tenemos tenemos en, en, en estas zonas desarrolladas que estamos tocando el cielo con por pensamos es que no hay un principio de ética lo entiendo perfectamente, pero soy 2.800 trabajadoras personas y ciudadanos os conocéis, tenéis unos mismos problemas y esto es, todo esto que estamos preguntando es la explicación del porqué, porque no es una ciudad que se colapse, nosotros estamos viviendo en el colapso, esto es un colapso, entonces evidentemente aquí no hay más. pero mi pregunta concreta es, ¿realmente tenéis una relación de incrementar esta cultura de, de relacionarse. Hombre, no sé si yo lo llamaría cultura de relacionarse o no sé cómo lo llamaría, pero mm, respecto lo de la responsabilidad que tú hablabas, allí a todo mundo se le hace responsable de todo, porque cuando llega el presupuesto se hace una asamblea de que no estamos el presupuesto y se va barrio por barrio decidiendo, oye, ¿aquí qué queréis, hacer o farola? O... ¿sabes? Y todo eso siempre se decide en la asamblea. Que en cualquier asamblea se decide quién va a, a trabajar a la alcachofa, si hace falta 10 o 20 y quiénes son, eh, los temas de los presupuestos igual y los temas de si vamos a la marcha la que estamos ahora, también. ¿Vamos ahí a la marcha o no vamos ahí? ¿Qué hacemos? Eh, tiene como una asamblea a la semana, así como más genérica. Y ahí ven todos los temas, todos los problemas que puedan surgir. Y luego pues hay asamblea específica, por pues, la de los autoconstructores, las de... O sea, que yo creo que es una manera de hacer bastante responsable al pueblo bastante autónomo a la hora de tomar sus propias decisiones y que las decisiones vengan desde abajo, no desde arriba, que es lo que estamos acostumbrados. A ver, Regón, es que llevo una palabra aquí. Sí, sí. sí no, eh, eh, el tema que quería preguntar es sobre la educación, ¿no? los profesores, como ¿no? aquí, y, y bueno, desde el bajo que dice él, eh, no, esta experiencia tan bonita que es, por lo menos a mí es maravillado, Pues claro, si no tiene un correlato eh, el sistema educativo, si no se enseñan valores, pues el de los profesores enseñamos en responsabilidad y todo esto, pero no sé si me lo creo, ¿no? Y por eso, ¿y ¿sí? sabéis cómo eran los, los colegios? ¿Había colegios? ¿Había institutos? ¿Y si eran privados? Creo que no, ¿no? no, o, no, no, no, no ¿sí? o si públicos o si municipales. Hay ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? colegios y hay institutos y son dos públicos, y ese es un gran problema del que tú hablas, porque Marina Leda Bueno, he intentado un poco poner la situación De la clave que tiene Los profesores para mí vienen cada año Y ese es un problema Porque nadie quiere Marina Leda, Porque la gente de Sevilla o de Cádiz O todo el mundo quiere volver a su ciudad Y Marina Leda, me gusta tan lejos de todo que Es el típico sitio que te toca el primer año de sacarte la oposición Y luego te vas acercando ya para pa tu sitio Entonces casi cada año cambian los profesores Y en el cole no hay manera de de actuar, yo creo, y de entrar en relación la entre del pueblo con los profesores e intenta trabajar mucho. ¿Fuera? Es que a mí me entró la duda yo, ¿quiénes aprenderán más? ¿Los niños de los profesores o los profesores son los de esos modos los niños las familias que si eso me ha Pues sí, no sé qué me ha de sí. Sobre, sobre las asambleas, ¿quién puede asistir a las asambleas? ¿Y de qué forma se deciden las cosas? Todo el mundo. A la asamblea, pero hay De hecho, se con un coche que va pegajoneando por el pueblo. Mañana a las 5 asamblea. Iba por todas las para que se todo el mundo. A Manuel Fada ¿Cómo se toma un coche? Sí. Si sí. sí. sí, sí, en algún momento hay que llegar a votar que sea, pues se vota el punto. A no sé qué, lo que no sea, se vea claro por consenso desde el principio. No, pues bueno, es que hay, una, hay dos palabras allá de la carrera. El primer, el del final... No, sí. o sea, de, de la no, que son distintas cooperativas. ¿Me ha dicho? Pues, si, sí, claro. No, no. Son, sí. son los próximos. los cooperativistas. La única cosa es que el suelo sí que no se sabe de quién es todavía. Pero bueno, ya se resolverá algún día. Chavo, el, el, el, el dueño del suelo no, no ha dicho ¿Quieres que le entendí? <risa> sí, sí ¿Sabes eh, si hay algún programa en el tema de la energía en Bueno, ahora lo que estamos haciendo es eh, sí, hemos tenido una, una auditoría energética pero viene por programa de la Diputación que nos ha hecho un estudio todo el pueblo de cómo se puede ahorrar energía y ahora... <coughs> Ahora vamos a empezar los cambios, vamos todo con lámparas debajo del consumo y eso. También estamos haciendo una nave fotovoltaica. Ahora vamos a hacer industrial que es nuevo y vamos a una nave fotovoltaica. La señora... Yo entiendo que aquí supongo que vas a contestar que sí, pero quería saber si hay una participación de mujeres en la vida social de, de Marina Leda y en las asambleas. ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, sí, sí. En las asambleas yo eso sí, pero dirigentes no hay mujeres. No sé por qué, pero bueno, no. No hay. A ver, ¿a ¿Lolo? Ya. Sí. A ver, que te estás pintando un, un panorama tan idirico que, que... No, tienes eh, no pañueles, tienes ¿tiene pañuelas, no? no, me ha contado, ¿no? Está. Ahí está. Me gustaría que, <risa> que, me gustaría que explicaras, porque seg seguro que hay eh, trampas, gato encerrado en algo en algún me explico. En todo trabajo en equipo siempre acostumbra a ver el pequeño porcentaje de la gente que no colabora igual por tanto provoca el cabreo del otro que está dando el no de pecho y dice este no pega para el agua y se me estoy cargando yo por ejemplo en todo este tema comunitario y cooperativista pues habrá habido me imagino gente que habrá querido especular, gente que he oído incluso que estas habitaciones que le cuestan 15 y las realquilan a 200 entonces me gustaría que nos hablaras con sinceridad ya que hemos alcanzado este nivel tan idílico para que nos bajaras un poco a tierra y que nos digas los problemas de convivencia que tenéis ahí nos explicaras un poco por para dar ganas de ir todos para <risa> bueno, yo, yo no vivo en marinalera ¿eh? yo vivo en Sevilla, voy todos los días trabajando pero no vivo en marinalera de pero, la... Pero con... digo, ¿eh? ¿Eh? esta ya es una claro, pero no, voy de... así que de la convivencia a no puedo decir la... claro que hay problema con los autoconstructores claro que siempre está el típico que trabaja muy poco y los demás se cabrean, y, pero bueno, eh, se hace un esfuerzo por, igual que en la cooperativa, igual que todas estas cosas siempre tiene un mogollón de problema, pero bueno, se intenta solucionar como podemos y tampoco a mí me gusta enfocar a, al final la historia, una historia que es tan bonita, sacarle esos puntos que no son los más bonitos, ¿no? Es verdad que existen, al final somos humanos y siempre hay que estar que trabaja más, que trabaja menos, el que falta dos días, los demás se mosquean, pero, es, no sé, sacar esa historia no me parece lo más... No, quiero decir, los, los logros son los logros, son los que son y están ahí. Y se han conseguido con todas sus dificultades, que existen, claro que existen, somos humanos y tenemos errores. Pero bueno, lo que cuenta yo creo que es lo que se ha conseguido, no no esos pequeños refirrafes que por ahora se han podido limando y ni se quede para adelante, ¿no? Si hubiera sido más grave de la cuenta, mejor todo hecho se hubiera, se hubiera acabado, ¿no? Y no hubiera seguido para adelante, pero bueno, si ha sigue para adelante es porque, porque al final había buena voluntad. ¿Pero ¿no? qué? Yo vengo una pregunta aquí, ¿no? Pero no yo. Así dos cosas. En cuanto a ¿sabéis cuánto va a un vuelco para la base de la Hay una coche muy curiosa es que tú no puedes hacer un... Bueno, por lo menos lo que nos han dicho nosotros allí, ¿eh? Lo que les comentaba antes los dos chicos, estamos haciendo una nave fotovoltaica, que es una nave enorme que va a llevar todas las placas de la cubierta fotovoltaica. Y no puede servirte para abastecer el pueblo. Yo no sé si aquí pasa lo mismo, pero Sevilla Nantesa te obliga a venderle la electricidad. Entonces, que ahí tuvimos un cabreo inicial bastante importante porque te dice, bueno, la nave es mía, las placas son mías. El sol más no de nadie. Podré yo utilizar la lupa a mi pueblo, ¿no? no. Pero no va a ser, sí, sí, sí. pasa es que claro. es un negocio rentable en el sentido de que te la compras más cara que la que tú consumes porque al ser procedente de, de, de energía renovable está obligado a pagarte la más cara. Pero bueno, nosotros no queríamos sacar dinero de ahí. Queríamos, por ejemplo, iluminar la calle del puerto y no dejar. Es decir, que todos los proyectos que tú hagas de ese tipo pues, sí, está muy bien. ...pero no te puede servir para tener autonomía en tu pueblo, ¿eh? Siguiente perdiendo desde esa, ¿no? Bueno, entonces, cuando la casa... ...no la has dedicado, pero del campo... Eh, ¿Qué, campo, campo eh, ¿qué, ...¿qué tipo de agro y de un país? ¿Hacéis real? No, bueno, mmm, yo creo que lo que se, que yo de la cooperativa soy menos eh, lo he dicho aquí al principio yo lo que sé es que han intentado diversificar los cultivos para que hubiera trabajo prácticamente todo el año o la mayor parte del año posible para no encontrarse el problema de los olivos que es lo que ha llamado Lucía y entonces que yo sepa hay habas, hay alcachorra hay, hay pimiento hay ajo, hay olivo y hacen aceite y que yo sepa eso pero no sé si habrá algo más Una, una cosa, el tema que estaba diciendo de la energía solar eso que parezca mentira es una ley que es para favorecer la instalación de energía solar porque el problema de la energía solar eh, una es la producción eso es relativamente fácil si sol, pero la segunda es el cómo almacenarla entonces el problema está en que tú podrías tener la planta esta solar, esta T y cómo iluminarla no solo la noche tienes que guardar la energía, precisamente para no tener que entrar en proceso es muy caros de acumulación de energía, cuantales irrecionales en las de acumulaciones, que además los acumuladores son muy vitales, lo que se hace es el se está esta para obligarlo a que esa energía solar tú la adviertes en la red general, uh -huh. y tú coges a tu que la que en cualquier momento. De tal manera que se está haciendo justamente en un sitio donde puedes acumularla para entenderla. Uh -huh. Es una ventaja no sí, sí, que... no, si sí, yo no, yo lo, que, lo que pasa es que, vamos, que lo planteaba en el sentido de que Juan Manuel sí que pretendía que, que fuera para nosotros y que ahí en medio no interviniera el de esa, no se puede, sí, que de una curiosidad, no, vamos. No, no, no, y además es rentable, ya te digo, porque la pagas más cara, vamos. Ver, segunda parte de comentar, yo creo que se ha planteado quizás hacer una primera intervención contando la historia de María Herrera para que... Y al principio, ahora, esta sensación fueron las preguntas que teníamos que estábamos viendo a ver dónde tenía que fallar. Y es porque simplemente no nos lo creían. Yo creo que es parte de, de una realidad inicial, y es que cuando se establece la primera, la primera selección democrática, resulta que el pueblo es un pueblo trasmado, que saca un ayuntamiento de rojo-rojo, pero rojo. de o sea, rojo-rojo-rojo. Es decir, rojo de verdad. Y entonces, eso es de verdad, resulta que y todavía sigue. Entonces esta es una de las explicaciones de todo el día claro, es que, es que claro, es que el propio pueblo ha elegido desde el muy alto principio un agente ¿eh? para, para el ayuntamiento que se ha preocupado de su pueblo, no, ni de su partido de nada, entonces esta es la primera historia, claro, eso ya me da un inicio de qué gente hay en el pueblo también, claro, con esto es que no es, es tratado, si la gente quiere decir pues, una cierta forma de pensar, ...pues todo va... Rodado. Eh, rodado. Eso, sí. ...más rodado... ...más rodado... ...y ...es una de ...que han pasado desde aquí, ...una historia increíble... ...yo creo que hay algunas cosas... ...que podemos aprovechar... ...a sacar también de... ...de experiencia... ...de esa experiencia... ...y de sacar conocimiento... ...y o sea, es, es que una comunidad pequeña... ...es mucho más viable... ...sostenible... ...posible... ...de hacer estas cosas... ...que a lo mejor nos gustaría hacer la vende porque la grande, como si algún compañero siempre hay alguno que luego aquí a las averiguaciones de protección acá. Y luego por dentro eh que la prueba en una pequeña se puede se puede darle importancia de lo no, que no obstante yo ya que todo 11 años acá. Y ahorita, por favor, roship bueno. Porque bueno. bueno. ¿Sí? la en la era una cosa muy importante que es que el es que agente lo ha creído y habría mucha la pena ¿cuánta gente hemos realmente luchamos por los demás? Y luego, es un tema de mentalidad, volviendo el, un momentito al tema de las viviendas que hago acá Estamos hablando de unas viviendas que son, que de 15.000 euros a fondo perdido ¿vale? 450 eh, peonadas a 45 euros al día no se hablando de un ideurista pero a veces no se salario mayor ¿eh? porque se han dicho, bueno, ¿cómo puede ser una baja de gente que manda a, a alguien 45 euros al día? eso es un ideurista un ideurista, 450 días estamos hablando de otros 30 mil o 40 o sea, si estamos hablando de una vivienda que sale por 50 o 60 mil euros más los los eh, los técnicos que pagan el inventario... ¿no? O sea, ...y el no suelo, ¿no? ...una idea del valor real de la vivienda... ...que no es que sea un valor cero... ...lo que sucede es que, claro... ...puesto en unas determinadas condiciones... ...políticas... ¿eh? ...por las cuales se pone el suelo... ...el suelo, que yo sepa, nadie lo va a construir... ¿eh? O sea, ...el suelo es el suelo de la tierra... Tanto, no tiene una propiedad colectiva... ¿eh? ...entonces, partiendo de eso va a no ser... ...todo lo de los 15 euros... Pues va a una cosa increíble, psicólogo en Es que es la sede, es que que eso Y tienen un proyecto eh y que nos pongamos a lidiar con la parada. Y acepté que es que es válido y trabajimos que había dirección. Vale, que eran que eran de 1 minuto, Si un segundo, No, un segundo que era yo una parada nada Sí, yo quería deciros algo aquí, la próxima el próximo curso se llama el decrecimiento a nivel, a nivel local. Tal vez podríamos tomar como ejemplo, para ir al crecimiento este, el ejemplo de una comunidad pequeñita que eh, se, se eh, conforma en, durante todo el año, estar sembrando unas lechugas, unos, unos tomates, etcétera, etcétera, pero parece ser que son felices porque pueden ir por tres meses, por tres euros pueden ir a la oficina es decir que han hecho una sociedad de crecimiento donde la gente encontrar una cierta felicidad, un cierto equilibrio y en vez de dar valor a lo que se que, poder especular o no especular, pues dar valor a tomarse la pared a ella, punto Pues, igual ahora en el próximo curso pues hablamos de esto y ya nos vamos poniendo esto de prerrequisitos. Y hacemos paella. Eh, ah, venace es que estuvo que, es que más mal interrumpido, pero quería no decir esto. Tú has entendido el coso porque te quería decir yo. El portero. ¿Quiere al pie que portero? Sí. No que es muy sintomático que los dos han sido comunistas. O sea, dos, dos personas muy coherentes que han hecho a su maneraero cada uno pero bailarera tiene una especie de cosa um, que es muy bonito de que pero es increíble cómo intentaron que me habitar al otro constructor que a, era el sitio cero no que quiere decir por todo lo que estamos diciendo es verdad este marira son pocos habitantes no está en un sitio muy cerca de la capital y eso hay una serie de cosas no pero hasta qué punto dejarían los poderes, la caixa, compañía, si se fuera a una población mayor, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La prensa, el poder mediático, es la triste desgracia. se sí. empieza, la literatura en cuanto a las generas ¿vale? La pica del señor sí. Dukin la ocupa, la culpa por narices, no porque se lo la caixa ni el gobierno, y no va allí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí y se la, la cara y lo haces para tenemos que trabajar. Yo quería hacerle una pregunta por la anterior intervención, lo la sensibilidad Es verdad, porque hay algunos compañeros que vienen en como es Vicky, que han hablado para que tal, eh, alguna vez le han dicho, que, tío, ¿por qué no nos mandas esa cinta tan rica que haces allí tío? ¿Por qué no nos mandáis pa' qué? Y el nos ha dicho, no, no, si sé, claro, es día todo. Pues hacéis, pues, hacéis más y tal. Y, no, es que, ¿pa' qué, no? Si ya el día todo que no habláis con la persona adecuada no con Juan que... Manuel no podía hablar de lo de la de la que hablar con el encargado de la nave de aceite <risa> lo decía por lo que hablaba de la simplicidad, es verdad que hay este tipo de actitud, es decir, no necesitamos ser más grandes no necesitamos eh, hacer más aceite, lo ah, no, no, que sea para dar sí, no, yo quería hacer una pregunta, en ¿eh? la evolución desde de, de, de, de que empezó movida extrademática de la Eh, la la resistencia de que hubieran concejales de otros partidos, como que ahora hay cuatro, ¿no? Cuatro, mm. más, tres, tres, tres. Eh, ¿Eso ha sido más o menos habitual o es nuevo? No, siempre ha habido... Esa es la vez que más hay, ¿eh? Siempre ha habido dos, tres, dos, dos... O sea que representan en realidad cuántos más o menos por Son once. Sobre once. Hay cuatro, la atención. No, de alguna manera preocupa. lo que pone a de que haya un poco cansancio, de que Sí, claro que preocupa. De hecho, por eso te digo que esta vez ha sido la que más ha habido, ¿no? Allí además se entiende mucho como que el voto al PSOE es un voto de castigo, no es un voto de queremos al PSOE, sino cuando me enfado con Juan Manuel por algo, como votar al solo. Llamaba y se lo dice, ¿eh? Que sepa que debemos dar sol. Pero bueno. Cuando estos señores del consejo se, se benefician de alguna cosa a, a la asamblea, ¿también se adquieren? ¿Me lo puedes repetir, por favor, no me enteras sí, muy bien? Cuando estos concejales del PSOE sí. se benefician de alguna de las participaciones de las asambleas... No, no, ninguno trabaja en el humoso, ni vive en una vivienda de autoconstrucción, ni... Hombre, a lo mejor van a la piscina por 3 euros, eso no te lo discuto, pero... Claro, la piscina irán y llevarán a sus niños a la guardería de 12 euros, pero... ¿Por qué no se adhieren? ¿Cómo? ¿No se adhieren? <risa> sí, <risa> Hombre, luego... Sí, claro. No sé. No sé qué decirte. Ellos en general se adhieren. una <risa> cuestión de cada... pantadeo en decir que es de esa pasada o actividad en defensa y de, sí, no, de no. hecho hace unos meses a todos los alcaldes de este mismo partido político, digamos, estuvieron encerrados en Marbella en defensa en Sevilla pidiendo la nacionalización de la compañía, pero bueno, eso es muy mal, lo desalmado la policía y ¿eh? sembla sí, autos sí, autos sí, operativos. Sí. ¿Cómo cómo? O sea, la movilización de cuántos alcaldes? De más o menos todo los que tiene el Sindicato Obrero del Campo. Que ah, que no sé cuánto decirte más o menos. En la provincia de Sevilla tienen mucho, en toda la zona de la Sierra Sur, también en Andalucía en general tienen bastante. Y un día estuvieron encerradas en Endesa viviendo la nacionalización, pero vamos, que eso no... ¿Y ver, habéis intentado ponerse cuenta con los alcaldes? ¿Y si se en una... Es que yo ya esa parte política no la hago yo. No, madre, no, que a, ver, yo a mí lo que me sorprende es cómo pedimos tanta perfección a un sitio, a una zona, y aquí resulta que nadie hace ocupación de alcaldes, de, tal, de para pedidos, o sea, estamos pidiendo lo imposible a una gente, a dos personas, y resulta que es que aquí en Cataluña no fue no un no, rey. No hacemos no, nada, nada. No hacemos nada. nada, nada, pero nada, pero nada para, Bueno, bueno yo, yo, mente, le hago estas preguntas para sacar ideas. ¿Vale? Porque yo creo, yo creo que el tema de, de, botadoli, de deoli, creo que ya bueno, Sí. En es cuando el rodillo en modo para la, la última pregunta. Eh, vale, vale, vale, vale. Cuando claro, modelo y además es porque es contrario cambio, resulta, eh, eh, la gente no No, Juan Manuel de hecho a todas las partes que le llaman, o sea que él está siempre de viaje dando charla aquí y allí explicando los otros sitios. Viene, casi cada semana viene una televisión a un reportaje de Marina Leda, O sea que no, no hay ningún inconveniente en que ahora no ha podido venir y llamado, Oye, ¿puedes ir tú? Que no tiene ningún inconveniente en que entonces se sepa Vamos, al revés que Lo que pasa que, no sé No sale todos los días los medios, claro Vale Bueno, entonces pues tenemos que terminar uh, Pues nada, uh, pues Pepa, muchas gracias vosotros. Era... Era... Gracias. Vale, pues, muchas gracias.